Qué bueno esto que se va a dar en la ciudad el fin de semana, el próximo sábado por tercera o cuarta vez, me lo va a confirmar al aire ahora, la licenciada María de la Paz Arce. Ella es, bueno, la responsable de Kinesio Vital, eh, un lugar donde se ofrecen eh, trabajos de quinesiología, rehabilitación y estética corporal. Se va a realizar un encuentro este fin de semana, este sábado, de 14 a 16.30, un encuentro de recreación, estimulación, ...y evaluación para niños que tengan problemas neurológicos. Obviamente de la jornada van a participar los pequeños y sus padres o familiares. Vamos a saludar ya a la licenciada María de la Paz Arce para que nos cuente más detalles. ¿Cómo estás María de la Paz? Buenas Hola, tardes. ¿cómo andas ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, con una eh, excelente noticia para comentarle a nuestros oyentes. Algunos ya están informados, los que bueno, tienen algún pequeño que concurre allí a Quinesio Vital, pero otros no y es interesante que sepan eh, qué es lo que trata cada una de estas jornadas. Por favor. Sí, mira, te cuento, este sábado voy a realizar, eh, son encuentros con chicos con patologías neurológicas uh -huh. Pueden eh, venir acá, o sea, están invitados todos, ya sea los chicos que, que vienen conmigo Y la gente que, que no viene o no, no sabe, puede eh, venir, a acercarse, a ver Los chicos van a hacer todos juegos de estimulación y los papás van a hacer, eh, ellos les ve, la verdad es un intercambio de ideas Por ejemplo, eh, cómo conseguir las sillas de ruedas, dónde los operaron. El, la idea es poder eh, que ellos se sientan contenidos y poder charlar y cada uno también cuente su historia de vida. También vienen chicos que ya son grandes y las mamás también que tienen los chicos grandes ya tienen experiencia a comparación de los que recién empiezan. Eh, y bueno, y la idea es poder compartir, poder merendar y también a partir de ahora lo que eh, me gustaría es que cada chico, los chicos vienen dos o tres veces por semana a, a, hacer, eh, a hacer la rehabilitación. Pero la idea es que en su casa te estén adaptados a, a todo esto. Eh, que, que tengan la adaptación de, por ejemplo, de poder hacer, eh, eh, no sé, de que tengan, por ejemplo, un espaldar, un bipedestador, todo lo que ellos necesiten, la paralela, bueno. Entonces, por ejemplo, por medio de Cerro Negro, eh, conseguir los pisos el quebracho va a ayudar también con lo que es eh, la madera y, y para poder dar eh, el, para poder hacer los bipedestadores eh, después uno la ortopedia nueva españa eh, también va a ayudar a hacer unos descuentos para poder eh, eh, para conseguir los saltadores, uh -huh. los bipedestadores uh -huh. o el... lo que necesiten alguna ortesis María de la Paz eh, a ver si vamos ahondando en estos puntos que, que vas contando que son muy importantes sí, esto, sí, sí. y son muchos realmente sí. eh, los chicos allí concurren a una jornada donde ellos realmente disfrutan se recrean eh, se estimulan y los padres tienen esta posibilidad que me parece fantástica de poder eh, consultar sobre problemáticas que para ellos eh, son comunes pero para el resto de la gente eh, no pareciera tener este, tanta importancia Exactamente, porque sí. no tenemos esa problemática Totalmente. con nuestros pequeños. Y la verdad es que las obras sociales eh, ¿viste? No, no les dan lo que ellos realmente quieren. Entonces, por ahí eh, estaría bueno, bueno de que se acerquen y que vean, y quizás eh, alguna de estas personas puede ayudar o puede... Eh, Por ejemplo, todos estos nenes tienen un carnet de discapacidad y estaría bueno cuáles son los beneficios uh -huh. eh, que tienen estos chicos. Uh -huh. eh, pero la verdad que, bueno, eh, ojalá que, que, que se pueda hacer algo de todo esto, ¿no? Es decir que entre los mismos padres, algunos van aportando información junto a vos sí. y otros van consultando sobre problemáticas que tal vez no saben cómo resolver. Claro, por ejemplo, cómo conseguir una silla de rueda qué médicos los atienden, eh, porque acá no, no, hay mucha, eh, no hay mucha información sobre esto. Uh -huh. Entonces idea den que... Entre... De hecho, yo misma hay cosas que no sé Y entre ellos mismos que lo viven Solamente ellos lo deben saber Saben bien eh, cómo poder realizar Determinadas cosas o cómo hacer El carnet de discapacidad o cómo hacer Todo esto, no cómo, cómo hacer para guiarlos uh -huh. Vamos a comentar que estas jornadas Son eh, totalmente gratuitas Y abiertas. Sí, totalmente Lo único que hay que hacer es algo para merendar, para compartir Y hay que divertirse también porque los chicos vienen Y se divierten, son todos juegos De estimulación para ellos Y, y bueno, y ojalá Que, que esto sirva y que realmente eh, venga la gente no solamente que se atienda conmigo, sino toda la gente, todos están invitados a venir, a concurrir, aunque sea ver uh -huh. o a escuchar o a aportar algo si alguno tiene La idea es esa Está fantástico Y por último, bueno Destacar esto que estás comentando eh, Que los chicos puedan lograr En sus hogares eh, Tener todas las cuestiones necesarias Para seguir con el trabajo de rehabilitación claro. Que tal vez eh, hacen en, en este caso En quinesio vital, claro, ¿no? Claro, que las casas es, eh, La idea es que las casas estén equipadas uh -huh. Porque acá no es suficiente Con las dos o tres veces por semana Que vienen acá uh -huh. Esa es la realidad El tema más complicado Es lo económico a resolver aquí Lo económico, totalmente, sí O poder, sí, sí, sí sí. Lo más importante es eso uh -huh. Y, y obtener acceso a algunas cosas que... Eh, la verdad que los aparatos, las cosas que ellos necesitan, son muy caras. Uh -huh. Ya sea desde un bipedestador, todo... Eh, ¿De cuánto pasa? dinero hablamos, por ejemplo? ¿De qué dinero? Sí, de... de Algunos un... cinco mil pesos. Uh -huh. Depende. Lo que pasa que, los, por ejemplo, los bipedestadores, lo que queremos hacer, el, la idea es hacerlos eh, caseros. Claro. ¿no? Eh, yo consigo el, eh, la las maderas por medio del quebracho, bueno, vamos a ver eh, eh, si algunos lo pueden llegar a hacer o no, porque también es complicado hacerlo, no es algo sencillo que se pueda hacer. Uh -huh. eh, La idea de todas maneras es llegar a una solución eh, como se pueda. Claro, cómo se pueda. Por uh -huh. eso quizás eh, nos sirve que, que alguno venga o aporte alguna idea, quizás es más, eh, va a ser más fácil la conexión, porque eh, yo de entre, la verdad que esto lo estoy organizando sola y, y bueno, y es con los pocos contactos que yo tengo y, uh -huh. y es con, con lo que yo tengo, pero estaría bueno quizás que alguien venga o que algunas empresas o alguien trate de, de, de poder... Eh, aportar. En este sentido, claro. fantástico. María de la Paz, eh, contame de los anteriores encuentros, bueno, ¿qué ha resultado? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la experiencia? Claro, los anteriores hicimos cuatro antes, cuatro, eh, cuatro encuentros, re lindo, la verdad, vino un montón, eh, un montón de gente por lo menos cubrió mis expectativas. El año pasado, el último que hice, eran, eh, eran más o menos 60 personas Y, y bueno la verdad que re bien re contenta bueno los padres se fueron con tal vez mucha información eh, que les eh, sirve para para su vida diaria no con estos pequeños que tienen esta problemática sí totalmente uh -huh. El, los chicos la verdad es que eh, se fueron re contentos porque jugaron eh, un montón y los papás la verdad también se fueron muy conformes porque la vez pasada lo que más se abrió lo que más se habló fue de los beneficios del del carnet de discapacidad uh -huh. en otros Otro de los encuentros, uh -huh. eh, ¿qué era lo que, que pues ellos pueden? ¿Tienen el transporte gratis? Eh, que tienen eh, la luz y el gas en determinadas situaciones también lo pueden llegar a tener gratis eh, bueno, todos los beneficios que te trae. Fantástico, bueno sí. realmente te agradecemos por la información. No, por favor. Volvemos a reiterar la gente de la región también se acerca a María de la Paz. Sí, por favor, el que quiera eh, está totalmente invitado puede venir, de hecho viene gente de la Madrid que yo atiendo uh -huh. eh, a poder acercarse acá va a haber eh, ayudantes terapéuticos que la idea también es que los papás, los ayudantes terapéuticos son los que ayudan a poder realizar todas las actividades de estos chicos. Este... Y no todos tienen la posibilidad de tenerlo. Entonces van a venir a dar una charlita de lo que se necesita, de qué es lo que necesitan estos chicos, más que está nada. Está bien, está bien. Repasamos la dirección y si querés eh, apuntar también algún número de teléfono. Dale, la dirección es Alcina 3926, es entre Sarmiento y Mitre, una cuadra del hospital. Y el teléfono fijo es 417-666 uh -huh. y el celular es 15 siete cero la jornada es el sábado? El sábado, 14, de 14 a 16.30 horas. Bien. Los espero a todos, vos también estás invitada, están invitados todos los que tengan ganas de, bueno, por lo menos escuchar, como digo, o aportar o, o bueno, interiorizarse sobre el tema, que creo que lo que es discapacidad está medio... Eh, faltaría un poquitito, ¿no?, poder, uh -huh. poder ayudar. Lo que pasa es que quizás uno no lo vive o no tiene chicos eh, con alguna discapacidad, entonces eso es lo que quizás... Sí, desconoce la necesidad... Desconoce, la, claro, o la falta de, uh -huh. de cosas que necesitan. Exactamente, de contención, sí, por sobre todo. totalmente, cosas. totalmente. Bien. Y bueno. es que nada, también... La, el, la venimos a pasar bien, bueno, a, a disfrutar un poco también de todo esto. Fantástico eso. Bueno, te agradecemos mucho por, por la información, María Gracias de la Paz. Gracias a vos por este lugar. Muy amable. Dale, te mando un beso grande. Gracias. Un beso para vos. Gracias. La licenciada María de la Paz Arce, entonces, con este encuentro que se va a desarrollar el fin de semana, eh, pensando en las necesidades que tienen padres y pequeños con esta problemática, eh, que sin duda son muchas y tal vez la falta de información hacen a que esas necesidades se sientan un poco más estamos de tarde en La Voz de la Región desde Olavarría, provincia de Buenos Aires República Argentina transmite LU32 Radio Coronel Olavarría Radio Coronel Olavarría en el 1160 de su día.